Diputado Provincial Espartaco Marín, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, Taco, te consultamos eh, a partir de la reglamentación del cannabis medicinal, que es un tema que vos venís abordando, incluso desde la gestión anterior. ¿Qué crees que tiene que hacer la provincia? ¿Qué pasos pensás dar vos puntualmente en la legislatura? Bueno, ¿qué creo que, que tiene que hacer la provincia? Creo lo, lo, lo mismo que en el año 2018, cuando conjuntamente con el Ministro de Salud Eh, anunciamos esta en, en una resolución ministerial la, la incorporación al la de, del aceite de cannabis medicinal en aquel momento yo planteaba la necesidad de una producción pública estatal eh, en virtud del laboratorio de pico del LabCAP, en virtud del lta conveniendo con ambos para desarrollar digamos un producto que no sea necesariamente importado como hoy lo establecía digamos un producto que, que sale seiscientos dólares cuando nosotros tenemos capacidad técnica. Eh, y humana como para llevar adelante la elaboración eh eso por un lado es del estado eh por otro lado que es lo que nosotros vamos a hacer es avanzar a nuestro entender con una lesión a la ley nacional que claramente ahora se ha reglamentado de manera integral como con distintas iniciativas que no solamente tienen que ver con la producción pública sino que ahora en esta en esta instancia estamos avanzando con la regulación del autocultivo, estamos avanzando con la distribución también, con la obligación de la gratuidad en, en la salud pública de las provincias y en las obras sociales, eh, con, con la amplitud de las patologías. Recordemos que an, hasta antes de esta nueva reglamentación solo era eh, utilizable para la refractaria y ahora ampliamos las patologías sí. Pues todas estas iniciativas son las que queremos que se tienen que, que plasmar en, en una adhesión provincial. Veremos eh, hablando con el ministro de Salud el día viernes de la semana pasada, cuando acordamos juntarnos en esta semana. Ajá. Veremos si hay un va, vamos a tener un procedimiento propio o vamos a hacer una ley legisliana de adhesión. Bien, eh está contigo en concreto. Nosotros acá el, el, la cuestión del cannabis medicinal la la venimos como parte de nuestra agenda, le damos importancia, escuchamos especialistas todo el tiempo. La Pampa es una provincia que tiene territorio grande, tiene un clima ideal para la, para cultivar cannabis. ¿Crees que el Estado podría hacerse cargo directamente de, de una plantación, por ejemplo? Es un desafío, Jujuy lo hizo, por ejemplo. En el caso de Jujuy, ahí intervienen sectores privados, ¿no? Claro. Es más bien un negocio sí, sí. vinculado a la familia del gobernador, qué sé yo. ¿Eh? Bueno, a tal punto no lo, no lo conozco, pero sí sé que hay este, impresores privados, creo que son canadienses los que están en Jujuy. Eh, pero qué quiero decirte con esto, digamos, que por supuesto que la, la solución de, de máxima es la producción pública provincial estatal, eso está fuera de discusión, pero digo... Eh, lo que no podemos seguir haciendo es lo que hacemos, que es importar un producto que se denomina Charlotte Web y sale 600 dólares. Digamos, eso es una inversión presupuestaria desde el de siempre, de salud pública. Sí, sí, sí. Entonces hoy en, en La Pampa, insisto, tenemos la facultad, tenemos el INTA, tenemos el LAPCAP, tenemos la posibilidad de desarrollar nosotros mismos una producción pública con todos los resguardos y todos los requisitos constitucionales que, que lo habiliten para empezar a investigar de manera mucho más profunda la planta, digamos, ¿no? Y percibís, percibís Taco, que está esto que vos estás diciendo y que te planteo sí. yo también, ¿está extendida esa mirada en, en la dirigencia política en general o, ta, o también tiene que ver con una cuestión generacional? Eh? mira interesante pregunta, Juan Pablo, interesante, porque creo que hace dos años atrás, cuando discutimos la primer ley que fue sancionada en el gobierno de Macri, había... Había dirigentes políticos que nos decían que que estaban en contra porque era la puerta de entrada a la despenalización de la tenencia para consumo personal de la marihuana. Eh, y yo creo que eso hoy ya no se discute más. Tiene que ver con una primero con el estudio y con la capacitación, porque uno no puede, más cuando es dirigente político, lo que hay que hacer es estudiar para entender, digamos, cosas que, que no conoce. Por eso nosotros participamos en las dos jornadas que hizo hoy Canapán, pero en aquel momento eran un grupo de, de padres como como Rodrigo, como Paola, y organizaron una en la facultad en la Universidad de La Pampa, que fue mucha cantidad de gente a presenciarla, otra en la usina, y lo primero que hay que hacer es estudiar y, y ver en casos concretos cómo distintos pacientes con distintas patologías expresaban Eh, de motos propios como habían mejorado su calidad de vida con la autorización de, de la crema o, o de algún producto de aceite o lo que fuera derivado de la planta del canal. Sí. Frente a eso una discusión política, partidaria, digamos. Hay una evidencia científica, y que decir, si a mí me, mi hijo convulsionaba 50 veces y ahora ahora lo hace dos o tres veces por día, se terminó la cuestión, digamos, de que a mí me parece más o menos Más derecha, más izquierda, digamos. Ahí hay una evidencia científica, se terminó la discusión política, me parece. Claro, pero a la vez, Taco, también escuchamos este a referentes de la Corporación Médica decir que esa evidencia científica o no es suficiente o no está garantizada y, y te señala un, un tema, tampoco está tan claro que la dirigencia política lo haya tomado claramente como un hecho consumado del todo. Digo, acá en La Pampa nomás eh, hemos tenido hasta hasta hace dos semanas una cruzada en la Justicia Federal de quien era Ministro de Seguridad hasta hace dos años, una personalidad importante, de, poderosa del, del sistema político. Quiero decir, ¿hay resistencias eh, que supongo que están en, también en todos los partidos, que son transversales? pero Sí, cuando yo te decía que hacía falta capacitación y estudio, yo no descarto a los médicos en esto, ¿eh? La medicina tradicional, evidentemente, eh, sigue una lógica que quizás no es... Eh, de hecho, hay muy pocos médicos hoy eh, capacitados en, en, en materia del de estudio y de la investigación de los beneficios del de aceite de cannabis eh, medicina Entonces, digo, eso por un lado, en cuanto a, la, a lo académico de los médicos, empezar a, a profundizar la investigación. De hecho, me decía Rodrigo, tuvo una charla con él el viernes, en la Facultad de la Plata ya hay una cátedra que está especi especializada en esto. Ahora, en relación a la dirigencia política, insisto con lo digamos, Cuando uno quiere discutir esto en términos de ideológicos, se olvida que podemos discutir en con ideológicos la destabilización de la tenencia para consumo. Que también creo que es un debate que hay que dar y que el presidente mm. lo anunció en la campaña. Y creo que claro hoy, hoy discutir el cannabis medicinal atrasa. Está bien. Hoy que discutir otras cosas, como por ejemplo la destabilización de la tenencia. Sí, sí, sí. Porque porque generacionalmente, como vos planteás, las ¿por qué no escuchamos un poco más a las nuevas generaciones a ver qué opinan sobre esto? Entonces, digamos, uno legisla para la sociedad en su, en su conjunto y hasta a veces aún su opinión personal tiene que estar su supo primero al estudio, al conocimiento, a la verificación de, de hechos concretos. Bien. Es muy interesante para avanzar, pero bueno, cuando pienso el tema, creo que la diligencia política hoy no debería guiarse en relación al canal medicinal por cuestiones que tengan que ver con, con izquierda, derecha, progresismo, no progresismo. Me parece que pasa por otro lado hoy, que es la evidencia científica en relación a que mejora la calidad de vida de la gente. Taco, gracias, vamos seguramente a hablar otra vez de este tema y de otros más vales cuando se... Dale, a disposición Juan Pablo, un saludo a ustedes, al equipo y a la audiencia. Gracias, Espartaco Marín, diputado provincial del Frejupa. Eh, una lástima que que por ahí el, el audio es, son los celulares, eh, que en algunos llamados hacen ese ruido molesto que sube y baja. Bueno, eh, de todos modos está clara la idea de, de que el Estado provincial tenga una intervención concreta, en la plantación, en el cultivo de, de cannabis, lo dice eh, esa es la propuesta de, de Taco Marín dicho sea de paso se acuerdan que el viernes pasado cuando hablábamos con Agelén Vitale señalaban el retardo de la Universidad Nacional de La Pampa en designar la coordinación de la Cátedra Libre de Cannabis que hay en la Universidad Nacional de La Pampa, bueno, escucharon Radio Kermés, en las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa de inmediato Eh, le pusieron fecha a la constitución de esa coordinación y reaccionaron. Se acabó la demora, bienvenido sea, es un, un paso adelante también en ese ámbito.